Escritores más polémicos de nuestro país Y no solamente de aquí, de España Sino de otros muchos lugares Salvador Friseo, buenas noches Gonzalo. Hola, buenas noches ¿Cómo está usted? Cada día mejor Siempre dices lo mismo últimamente Porque es que cada día estoy tú... mejor No me bueno, no lo notas Sí, cada día está mejor Acabas de regresar de Sudamérica, creo ¿Qué tal? De, no hace de, mucho tiempo. de Galicia, ¿no? De América, ¿eh? Sí. De Galicia, por supuesto. Pero de, de Estados Unidos y de Puerto Rico. Uh -huh. Y vuelves nada más como una amenaza, un nuevo libro que está a punto de editarse en España, que creo que se llama Los hijos de la nueva era. Los hijos de la nueva que hemos escrito Magdalena, mi mujer y yo, de los dos, porque no quiero llevarme yo todas las, todas los, las glorias. O a lo mejor los vituperios, verdad, ah. del libro Pero pero sí, digo yo creo que debe estar a punto de salir ya Si es que no está ya en la librería Atento, Salvador Frisio, amenaza con un nuevo, un nuevo libro Que seguramente servirá para rasgarnos las vestiduras mm. No, más de uno se va a enfadar con las cosas que yo digo ahí Seguramente mucha gente se va a enfadar Salvador, ¿y por qué escribes así? Quizá porque eres gallego y tienes mala leche no, los gallos tienen leche y leche condensada, incluso que es muy dulce ya, pero de todo hay estas cosas, sino es que que no sé qué error, eh? Estamos cada día más manipulados. Tú ves la cantidad, el mareo infinito, la la cantidad de borregos que hay, hay que decirlo así hay mucha gente inteligente mucha gente que sé yo que vale la pena vivir este, hablar con ella etcétera pero hay una cantidad de gente que se deja llevar por lo que le dicen un, un borreísmo y un gusanerío tan bárbaro que es increíble increíble ver como por ejemplo porque comen por quién votan, a quién aplauden. Es increíble, me, me quedo pasmado. Y estos días lo estamos viendo, porque la prensa, abrir el periódico todos los días, es una cosa que se cae uno para atrás. Cómo, cómo este mundo está poblado de gente necia. Así viene esta noche Sábado Frisedo. Buenas noches, Susana. Buenas noches. ¿Has visto cómo viene? Sí, va a estar muy bien esto, ¿eh? Vamos a intentarlo. Ahí está la presentación de nuestro invitado y después de esta primera introducción vamos a meternos en un programa que nosotros hemos titulado El lado oscuro de la nueva era. Y atentos a ese nuevo libro, Los hijos de la nueva era, con el que amenaza salvador Frisedo de empujar un poco más nuestras ideas, hacernos líos en la cabeza y sobre todo escandalizar, a lo mejor buscando la verdad. Algo que vamos a intentar esta noche. <risa> Adolfo Hitler vivió 56 años esos años vieron cómo el mundo se transformaba en un paisaje nuevo y estremecedor él fue en cierto modo un actor actuaba con gran habilidad al son de los impulsos de su inmenso público afortunadamente el telón cayó para él y para su teatro de locura pero no sin que millones de personas pagaran con sus vidas Adolfo Hitler un demonio en forma humana el mundo está cambiando las antiguas fronteras se desvanecen las ideologías se aunan y una gran potencia, Estados Unidos lidera lo que se ha llamado el nuevo orden el mundo unido orden que exige el respeto a la naturaleza que asegura que el hombre no volverá a explotar al hombre que dicen impedirá el triunfo de la fuerza palabras hermosas que decoran un futuro esplendoroso pero es cierto ¿ puede el hombre cambiar tan rápidamente? ¿Es posible la justicia en un mundo liderado solo por una potencia sin que imponga su dominio? ¿O cabe el peligro de otro Hitler? Descubramos si el nuevo orden es tan feliz como se anuncia junto a nuestro invitado. sabemos que se esconden muchas cosas detrás de la nueva era, hemos montado este programa y además queremos que participen todos nuestros oyentes. De nuevo repetimos los teléfonos por si quieren preguntarle algo a Salvador Frisedo: 5774982, 5774983 con el prefijo 91 si llaman desde fuera de Madrid, además un teléfono de llamada gratuita, el 900 50 11 00. Salvador, ahí estaba esa primera introducción que pretende hablar primero quizá de políticos, de ese nuevo orden mundial que es un parece una de las características de esa nueva era y quizá preguntarte una demanda, una cuestión que se ha ahí en el aire en esa introducción. ¿Es posible la justicia en un mundo como este? No bueno, es posible siempre la justicia. Lo malo es que los que tienen en su mano a veces ejercerla no la hacen. Y eso es lo que estamos viendo constantemente, lo que tienen el poder poder de ser justos y de administrar justicia y de hacer que otros sean pues, justos pues no lo hacen absolutamente, hay una, una cantidad de abuso enorme y a veces bajo palabras suntuosas y llenas de mantequilla pero por debajo no, lo estamos viendo constantemente es que en nuestra sociedad hay cosas que son radicalmente equivocadas y ya hemos nacido en eso y como a la, a la vaca le gusta la hierba porque es lo que ha comido siempre, pues come hierba y no le des visten y le des otra cosa, pues la vaca quiere hierba y hay gente que nacieron, se acostumbraron, solo pedimos pudimos a ver, por ejemplo, en tiempos de Franco, creían que todo tenía que ser así porque siempre habíamos nacido en aquella era y las cosas eran así, no nos dábamos cuenta de que en otros países no eran así y estaban mucho mejor las cosas. Uh -huh. Si quieres, yo te hago, no sé, reflexionamos sobre cosas que están pasando estos días, por ejemplo... Y todo base de los políticos, los desgraciados políticos que rigen este mundo. Y no es que sean malos precisamente los de ahora, es que a todo hombre en cuanto le das un poco de poder lo corrompes. Tiene que ser un hombre realmente diamantino, un hombre especial para que el poder no lo corrompa. Pero en cuanto se encaraman allá arriba, vamos, se, se hacen despreciables. ¿a mayor Cuidado más? que este programa lo escuchan muchos políticos. ¿Quién? Pues que lo escuchen y que y que hagan un examen de conciencia. Además no me interesa, a los políticos le dan ellos con sus leyes y sus malas leyes y sus abusos, ¿verdad? Eh, hacen lo que les da la gana, una vez que los han elegido. Bueno, pues que oigan también, por lo menos en este pequeño tribuna que hay con el, con el micrófono, pues que oigan lo que piensa alguien que no deja, trata de no dejarse manipular. Ahora, por ejemplo, estamos asistiendo, después de que se ha hundido toda Rusia y todo el este y todo el comunismo y toda la paranoia marxista y todas esas cosas, de repente están haciendo una nueva OTAN. Estos días lo ves en el periódico, y digo, ¿pero qué demonios hace todavía esa cantidad de miles de millones ahí? Se acaba, ayer se juntaron los ejércitos alemán y francés, y quieren que nos metamos, y nosotros como corregos iremos y daremos más dinero, y pondremos nuestras, lo que podamos, ¿verdad?, de nuestro ejército al servicio, pero ¿para qué?, ¿para qué demonios?, Queremos más ejércitos y sobran con los que hay. Ya vemos ahora, por ejemplo, estos días en Yugoslavia, cómo se matan un poco de poder que tienen los serbios y el zafarrancho bárbaro que han andado. Esas pobres mujeres huyendo con sus niños y por ahí. Y todo por, por la política, en este caso por la patria, la patria serbia. Porque eso ciertamente es un problema dificilísimo de arreglar. Mucho más difícil que los nuestros. El de... pues son tres religiones, son por lo menos dos. Claras, son lenguas, tres o cuatro lenguas diferentes, son patrias diferentes, y eso no lo unieron artificialmente, Tito, a base de leña y en cierta manera las potencias europeas. Y claro, hoy día se murió aquello y se fue todo al traste. Pero bueno, quiero decir que cuando los militares son los que tienen el poder y son los que hablan como han hecho siempre a lo largo de la historia, pasa esto. Pasa lo que estás viendo en Yugoslavia, en países con una cultura preciosa, antigua, no hay más que oír un coló, por ejemplo, que es la danza de estos, que es una preciosidad y, y, y ver cómo se matan de una manera estúpida ahora yo me pregunto, ¿por qué quieren seguir haciendo el, ahora una nueva otra otra cosa que quiero decir a los políticos españoles ¿por qué en España, lo vi estos días en el periódico, el dinero que se va a gastar para el, para la investigación militar, es muy superior a muchas otras cosas, por ejemplo ¿por tenemos que investigar sobre mil cosas en las que nos hemos quedado atrás pues no, hay dinero para investigar sobre nuevos tanques sobre nuevos tipos de ametralladoras o nuevos tipos de aviones pero para qué queremos esos aviones de guerra que cada uno de ellos vale 3.000 millones de pesetas es increíble Salvador, sin embargo, quizá, quizá para defendernos ¿defendernos de quién? ¿de los portugueses? uno ¿o de los sarracenos? o de los franceses nos entonces por ahí o de los franceses que nos quieren invadir, nada, eso ya pasó a la historia todo. Además hoy pertenecemos, no pertenecemos a Europa. ¿Para qué queremos seguir teniendo esas cosas? Y en cambio estamos atrasadísimos en 40.000 otras. Eso vamos es que es indignante. La gente no sabe que cuando pasa un F16 por encima, eso vale como como 12, vale como 12 centros escolares. Pero ya con todo el profesorado y todas las cosas y todo el material y todo eso, cada animal, de río, a lo mejor se cae, se estropea y se acabó, y ahí va eso, hombre, por Dios, por eso hay que, esos señores tenían que empezar a cambiar y a decir, bueno, vamos a distribuir el presupuesto nacional de una manera radicalmente, en el libro este yo digo, ¿verdad?, ¿Cómo, en cierta manera, cómo hay que, de una manera muy general, como Dios me libre de decirle yo exactamente como tienen los políticos que, que distribuir el dinero? Pero, por ejemplo, una familia donde los son cinco hermanos, hay no tienen zapatos, no se lo puede comprar un piano a uno verdad. Y aquí en España, por ejemplo, hay muchos pueblecitos por ahí que no tienen todavía electricidad, aunque no lo crean los señores políticos, ¿verdad? En mi Galicia natal, bueno, yo conseguí el teléfono ahora después de estar años y años esperando porque no me lo llevaban porque porque aquello estaba por allá en un monte, pero somos muchos los que vivimos por allí, ¿verdad? Y en cambio, estamos ahí, ¿sabes cuánto se ha gastado en el en el Palacio de la Ópera ahí? al cual van a ir una minoría de, de, de señoritos, ¿verdad? Y yo iba a decir de, de chuletes. La mayor parte de España no no entra en eso. Primero porque no hay entrada, porque ya están vendidas, etcétera, etcétera. Pues creo que son 300 millones, si no son 3.000, yo no me acuerdo. Es una barbaridad enorme y llevan años. De... Pero eso es cultura, Salvador. Sí, pero una cosa es la cultura, otra cosa es el hambre, ¿verdad? Yo cuando hay hambre no hay cultura. Mira, este año, ejemplitos, este año en navidad es el Ayuntamiento de Madrid cerró porque ya no tenía dinero para más cerró las casas en que la pobre gente que no tiene que comer y que se muere de frío en el invierno, pues las cerró no todas, pero vamos, dijo, no hay más dinero y creo que, no sé si se gastaban 20 millones en total o algo por estilo en cualquier fiesta que tú de esa que tú llamas cultura, que vienen cuatro o ahí a tocar guitarras y a retorcerse como monos, ¿verdad? Con rock duro. Pues a eso no sé, fácilmente se van 100 millones, 200 millones en luces, en cosas, señor, cuando en una familia hay hermanos que no tienen qué comer o no tienen zapatos. ¿Usted no le puede comprar un piano a uno o ni siquiera unos patinetes a uno porque hace falta primero tener zapatos? que la nueva era viene dura esta noche con Salvador Frisedo. Tenemos mucho que contarles pero antes tenemos un, una pequeña cosa que hacer, una desconexión y en esa desconexión algo que a nosotros nos gusta mucho y que da una clave quizá de lo que está pasando en nuestro mundo volvemos en dos minutos y seguimos con este tema de la nueva era esta noche con Salvador Frisedo ¿Tienes problemas de amor? ¿Tienes problemas de amor? ¿Dudas de tu pareja? Encontrarás la solución leyendo el libro Hechizos de amor Escrito por Freddy Sarrenes y editado por Casa de Horus De venta en grandes almacenes y librerías especializadas La mejor guía práctica sobre magia amorosa Con cientos de hechizos de amor Y un talismán del amor de regalo para ti Hechizos de amor No te lo dejes escapar Pídelo en tu librería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 Personas que no tienen ningún... Salvador, como decía, ese pequeño fragmento que hemos puesto, de bueno, tiene un mensaje eh, la gente que no tiene esperanza es fácil de dominar a lo mejor es lo que están pretendiendo con toda esta historia bueno, es que es así, es así la gente va perdiendo la esperanza, va perdiendo la fe en, lo, en la gente que nos manda, ¿verdad? Tú hablabas antes yo lo tengo apuntado aquí del nuevo orden uh -huh. eh. y vamos a entrar enseguida en eso Bush lo decía hace poco tiempo un nuevo orden liderado por Estados pero Unidos pero peligrosísimo sí, Bush iba... si es un elemento peligrosísimo además yo de ese nuevo orden le tengo un miedo tremendo ellos quieren ciertamente que el, el poder esté en unas solas manos ¿verdad? Ahora, ¿y quién nos dice a nosotros que los que tengan ese poder no van a hacer lo que les dé la gana? Ah, como... Tratarnos como borregos como hitler aborregos. ¿Eh? Quizá como Hitler, ¿cuentan que hizo? Sí, pues por supuesto. Hitler fue un gran manipulador, pero fue un gran manipulado también. Yeah. Sin embargo, Bush pretende un nuevo orden mundial en el que todo el mundo esté bien. Pero señor, tú, yo, mira, tengo apuntado manipulado, digo, respeto a la naturaleza, dijeron ahí. ¿Qué respeto a la naturaleza? Si ellos son, hace unos días, la única nación, que, de las grandes, que se negó a, a afirmar, me parece que era el, el, para emitir gases, eso fueron ellos, ¿por qué? por la industria que tienen, porque ellos quieren seguir vendiendo y además les va muy mal porque tú sabes que económicamente ahora tiene unos tiene unos desequilibrios enormes antes estaban acostumbrados a comprar de todo el mundo y han seguido comprando igual, pero ahora no exportan y eso es la, la, la cosa los japoneses le han dado una paliza en toda la línea y bueno, dejando la cosa de, los, de cómo les va en el comercio a los norteamericanos yo sospecho muchísimo del llamado nuevo orden, porque ya te digo que es mentira otra cosa es que nadie abuse de nadie, señor, si alguien ha abusado por ejemplo en América, ¿cuántas veces tú crees que los norteamericanos han entrado a mano armada en naciones sudamericanas? Han entrado cerca de 20 veces y han entrado hasta la verdad, en la señora, Argentina ¿eh? Salvador, eso era para ayudar al pobre pueblo que estaba oprimido quizá por algún dictador, ¿no? Tú me quieres tirar de la lengua sí. este, lo que han hecho es ayudar a todos los dictadores, a toda la canalla gobernante sudamericana, han ha estado hasta ahora verdad, pero gobernadores tan in, tipos tan indeseables como por ejemplo fue Trujillo, ¿verdad? Era el, el gran aliado de, de Trujillo era era el gobierno norteamericano y fue el que lo mantuvo ahí sabiendo que era un era un sádico, era un salvaje aquel hombre. Y lo mismo pasa con todos los demás. ¿Y por qué no lo han hecho no no no, no, no queremos meter en cuestiones políticas, pero por qué no lo han hecho en Cuba? Si también ahí tienen un enemigo muy cerca. ¿no? No han querido a Fidel, se lo han querido no sé cuántas veces. Lo que pasa es que Fidel lo sabe muy bien, los conoce muy bien y por eso se se ha defendido verdad. Pero vamos, yo creo que ahora va a acabar mal. Fidel yo creo que tiene los días contados, aparte de que el hombre con su paranoia se está derrumbando ya. Pero es que le están le están minando el terreno ahora, ya ves cómo están metiéndose. y luego él claro, llega y lo fusila. Yo también lo veo bastante lógico. Con su mentalidad, llega se le quiere mental, lo quieren tumbar y él tumba a quien sea. Pero a Fidel lo han querido tumbar 24 veces. Es... es decir, que ese nuevo orden mundial que anuncia Bush, ¿no lo ves tú? No, no, yo no veo nada, además, ¿por qué le vamos a dar la, la batuta de mando a un solo señor, verdad, que ya ha demostrado en muchas ocasiones que no, sí, tiene sus cosas buenas, eso es indudable, pero que son unos abusadores también, ellos, con tal que metan sus cosas, verdad, pues sí, mira, ves, aquí se lo metieron en Torrejón muy suavemente, y luego para echarlos... Casi hubo que traer cañones ahí y, y estuvieron pues haciendon lo que les daba la gana y hay que preguntarle nada más a la gente de doctor raón como abusaban por ejemplo con los aviones que los volvían locos hagan aquellos pases rasantes que hacían y sin embargo novio no hay quien pueda con ellos sin embargo ellos prometen y dicen que vamos a hacer un mundo feliz lo promete también la nueva era que estamos caminando a marchas forzadas hacia un nuevo tipo de mundo en el que todos vamos a ser muy felices bueno pero eso, no hay que mezclar de ninguna manera llamado nuevo orden con la nueva era no tiene nada que ver. Nada, absolutamente. Y dentro de la nueva era hay que hacer una gran distinción. La nueva era genuina, real, que consiste en un cambio interno, en que seamos mejores, en que realmente defendamos la justicia y el bien, y luego toda la quincaya de la nueva era, todo esto que se llama nueva era, era ahora que lo quieren aralar con piramiditas colgando del cuello, o con o con turbantes que se pone alguien para leer el futuro, eh, sin más ni más, ¿verdad? O porque le iba mal, a lo mejor yo conozco el caso, por ejemplo, de una que era era peluquera, y le iba malísimo, allí no entraba nadie, a hacerse la permanente, nada de eso. Y se decidió a poner una, una consultoria de estos, y ya se compra un chalé a todo meter, ¿verdad? Porque el número de mentecatos es infinito. A lo mejor tenía poderes y lo descubrió tarde. ¿Quién? No. Eh, esa ex peluquera. Puede ser, puede ser pero yo lo dudo muchísimo y eh, que, que tenga poder ninguno sino que la pobre gente está está loca con esto de ahora de que le digan el futuro pues todo el mundo se suscribe Y... Espera un poquito, luego hablamos de ese, de ese tema del futuro ¿Te parece? Seguimos un poco con los políticos Muchos están prometiendo eh, Una gran felicidad social Para todos los pueblos del mundo <coughs> Perdona, ¿es así? ¿Tú crees que puede ser así? Bueno, podría ser así, pero es que Este, este animal terrible y maravilloso Que es el hombre, ¿verdad? Porque el hombre tiene una faceta maravillosa Pero la tiene terrible también Es difícil, difícil de gobernar Pero tú mira cómo está el mundo ahora Ahora que podíamos estar con mucha más paz y tranquilidad Es la cantidad de conflictos que hay Solo aquí en Europa ahora, es, es bárbara, es. Y la gente vuela por los aires con una tranquilidad tremenda. Por ejemplo, si ves más cabezonería, por ejemplo, que tienen esos, y ahí entra de nuevo el, el, el problema religioso, esos israelíes el otro día, no sé qué pasó, ¿verdad? bombardean y no sé cuántos muertos siempre. Y no quieren sentarse a arreglar una cosa entre hermanos, que tiene que ser así, ellos llegaron después, ya estábamos... Estaban los, los palestinos allí, sienten y si pues no señor, ahí entra una de las cosas que yo insisto siempre, el, el, el fanatismo religioso, y no los deja, no los deja vivir en paz, y hay todo el mundo contra todo el mundo, es un infierno. Y es que somos así. ¿Tú crees que el mundo, mirando cómo están las cosas, va mejor? Tú miras Sudamérica, por ejemplo. Sudamérica estaba mucho mejor hace 30 años que hoy día. Claro, entonces había muchos males larvados, ¿verdad? Pero hoy día la gente ya se ha atufado, se ha cansado, está harta de los políticos, de ver cómo los engañaron. En Sudamérica, por ejemplo, si tú ves toda la, la ralea de presidentes, desde Carlos Andrés Pérez hasta Menem, verdad pasando por todos los países Collor de Nelo todos son indeseables todos debían estar en la cárcel todos han robado a manos llenas y sin embargo ahí los tiene este presidente y el pueblo los vota ¿qué va a esperar uno? ya ¿qué va a esperar uno cuando un pueblo vuelve a votar a Colón Donas Pérez que cuando fue presidente robó todo lo que le dio la gana? pues lo salió democráticamente entre comillas verdad porque luego los chanchullos que se hacen esos no lo sabe nadie entonces uno dice bueno Por un lado, uno desearía realmente que hubiera una mano fuerte y única... ...pero, ¿y quién no te dice a ti que esa mano fuerte y única se, se hace tiránica? Como se, como se han hecho siempre cuando han cogido el poder total y absoluto. Dicen que la sociedad es un reflejo de los individuos que componen esa sociedad... ...y sus políticos, los representantes de esa sociedad... ¿Cómo ves tú a la gente entonces, ahora, de hoy en día? A esos sudamericanos que vuelven a votar a esos presidentes corruptos, como tú dices. No, los pobrecitos manipulados, los veo completamente manipulados. Hombre, yo viví en tiempos de Cuba, por ejemplo. el En Cuba, el voto... Eh, bueno, te podía, podía hablar de esto sin parar, pero bueno, los últimos días, los los cubanos, del partido, del famoso el partido de, de, de Prioso Carras, compraban el voto hasta 200 dólares, se compraban los votos, pero así, claramente, ¿verdad? Y claro, ganaba pues el que, el que, el que tenía más dinero, y como el hermano del presidente era el ministro de Hacienda, ¿verdad? Pues ese en 10 días des, despilfarró, no sé si 10 millones de, de, de dólares y salió el alcalde que él quería que salías. ¿Verdad? Primero fue él, después dejó a su, a su alicate allí. ¿Y y qué te digo yo? Viendo esas cosas, uno conoce ya cómo son los entresijos, por, en, hablando ahora en concreto de Sudamérica, y uno pues pierde la esperanza. Esto no tiene remedio. Hoy día, por ejemplo, yo a Sudamérica le veo muy mal futuro estos días, porque es que cada vez los pobres son más pobres, cada vez hay más miseria ya ves los asaltos, por ejemplo a supermercados en Brasil y en Venezuela es cada vez más, y yo me acuerdo de los tiempos de Venezuela buenos cuando el Bolívar estaba a 3 por dólar, hoy día ya le entró la diarrea al Bolívar, como le entraba a todas las monedas sudamericanas, ya no sirve para nada absolutamente, yo me acuerdo cuando el peso mexicano valía 12 dólares 12 pesos por un dólar, después por muchos tiempos, tuvo como 10 años 40 pesos por un dólar, hoy son 3.000, es decir, que ahí se ha arruinado todo el mundo, excepto los ladrones, ¿verdad? Los ladrones que están al frente del país, que son los mismos que eran antes, o sea, cambian los gobiernos, pero la gente sigue igual, y los dineros saliendo para Suiza. Entonces, Salvador, que estamos manipulados, quizá por esos dioses, quizá hay intereses por encima de los seres humanos que interesan, que me están produciendo que todo esto sea así. Por supuesto, pero claro, a mí hoy día me interesa mucho más, ¿verdad?, Hablando como estamos hablando aquí ahora la gente, no, los que nos manipulan humanos, esos son los que me interesan. Los otro, lo otro es ya en un nivel filosófico, si quieres, y más alto por ahí, pero que a la larga, no te olvides que uno de mis mejores libros se llama La Granja Humana. Yo creo, y esa es mi gran tesis, este planeta es una granja, no lo digo yo, lo dijeron antes que yo muchísima gente. Filósofos, ¿verdad?, como Porfirio, lo dijeron hace ya casi dos mil años. Y te lo dice con las... a veces yo eh, no he hecho más que copiar a Porfirio, diciendo las cosas que él pensaba de eso. Pero a mí me interesa más hablar de los manipuladores humanos, de estos diosesitos desgraciados que en virtud de unos cuantos votos hacen lo que les da la gana y ponen las leyes que les da la gana y abusan del pueblo como les da la gana y están siempre ahora por ejemplo en cuanto se ven un poco apurados pues apriétale más apriétale más a, la, a los contribuyentes y sácale más porque hoy día ya no sabes trabaja para Hacienda es un abuso que el Estado te cobre más del 15% y te cobra pero muchísimo más porque te cobren cada pirulí que compras te están cobrando pero eso, eso es para hacer carreteras hospitales si sí, pues muy bien y por eso hay que darle pero es que un 15% de, de 40 millones de habitantes mira lo que sale ahí más después lo que le saquen a industrias y por ahí pero cuando tú ves que se lo gastan en lo que se lo gastan en, en estupideces, verdad en pagar aviones, en que como decíamos antes que no sirven para nada, o en mariscadas para ellos, o en darse los grandes lujos, porque cuando hay una reunión de grandes políticos lo más importante de la reunión es la gran cena que se pegan en la cual ellos no gastan un centavo y todo se lo han hecho y por ahí y ya ves, aquí el Senado le pusieron hasta para eso no hay problema ninguno hay que hacer un Senado nuevo, se hace ¿Cuánto va a costar? No importa. Usted haga el Senado y luego me dice cuánto le costa. Y no hay problema. Y hacen piscinas climatizadas y por ahí... Señores senadores, báñense en su casa. ¿no? Pero es bueno que los padres de la patria estén bien... para que los luego funcionen bien. Los padres de la patria. Yo los haría bisabuelos de la patria... para que estuviesen muchos ya idos en otro mundo. Pero que se bañen en su casa. Salvador, ¿y con esa nueva era que nos prometen... realmente el hombre puede llegar a cambiar? Sí. ¿La transformación puede hacer que alguien no desee tanto poder como para llegarse al corrupto? ¿Quién nos promete esto? Yo de los políticos no, pero no me va a ir ninguno. Ya te digo, el nuevo orden que nos prometen los políticos no creo en él, absolutamente. Pero y ya eso está en un nivel más alto, es más peligroso, ¿verdad? Es que te van a poner un número en la frente y vas a ser el número, que sé yo, en el mundo entero, pues, qué sé yo, diez cifras te van a poner y te van a dar un carnet y con eso te van a manipular también. En ese nuevo orden orden, como te digo, no lo mezcles con esta, con la nueva era la nueva era es algo que viene de dentro es algo que está mucha gente sintiendo ya porque están desilusionados de todas estas cosas desilusionados incluso de la ciudad yo he huido de Madrid porque es que no se puede vivir una ciudad de más de 200.000 habitantes es invivible entre los ruidos, entre los gritos, entre los atropellos, entre los atracos entre todo, no puedes vivir, tienes que irte a respirar aire puro a otro sitio y ahora, la nueva era esa es una cosa completamente diferente, entienden No tiene nada que ver con esto otro. Y sí, hay mucha gente ya... Yo conozco a mucha gente que ha oído de las ciudades y, claro, primero hay que buscarse un modus vivendi, porque no puede ser uno tan místico que vivir del aire, ¿no? El prana es una cosa maravillosa, pero el prana no te da más que... Sí, te Hay te gente da... que dice que vive de ello, simplemente respirando el prana. Bueno, lo que... hay gente que dice tan... muchas cosas, yo no lo creo, por supuesto. Este... En gallego se podía hacer un chiste con la palabra, pero en gallego en castellano no significa. Pero bueno, este yo te digo que hay gente que sí, que está entrando, yo te lo digo de mí mismo. Ciertamente yo soy un hombre totalmente diferente de lo que era hace 15, 20 años, ¿verdad? Estoy entrando en una especie de, de trance prolongado. o no Uno cambia con la edad. ¿sabes? Los pues también es cierto. A mis 69 años me dan... 69 años, sí. 69 años cumplidos y te los brindo a ti. este Pero me viene mucho de haber reflexionado, de haberme abierto a otras ideas, etcétera, etcétera. Claro. A veces tengo un cabreo fundamental, porque tengo que vivir en esta sociedad y leer todos los días el periódico y ver las cosas que te, por las que tenemos que pasar, pero sí creo que hay mucha gente despertando y que hay mucha gente que está... Y qué sé yo, llegando a unos niveles de conciencia diferentes, hay mucha más que antes, pero hay mucha gente equivocada. Indudablemente han tomado por un camino que es equivocada. Con esa esperanza de mucha gente despertando vamos a seguir el programa para entrar en la segunda parte. Algo, eh, hay más informaciones acerca de lo que puede significar esa nueva era, viendo la cara oculta de lo que intentamos hacer hoy. de unas tinieblas sin principio ni fin surgen las antiguas divinidades de la naturaleza el hombre en crisis descubre de nuevo la necesidad de ponerse en armonía con la energía del mundo que le rodea quiere percibir la esencia de la naturaleza sentir interiormente su fuerza establecer una relación positiva y profunda con ella esas son las cualidades de la nueva conciencia a la naturaleza, ser puente de unión entre el cielo y la tierra. Esa será la misión del hombre según los nuevos maestros. Cuando el ser humano comprenda, cuando encuentre el camino de regreso a la naturaleza, entonces anuncian. Llegará la apertura de la mente, la libertad de espíritu, el amor, la belleza, la justicia. y la madre tierra se funden para que de ellas surja la nueva mística y la felicidad brotará en el planeta pero ¿es todo tan sencillo? dejemos que nuestro invitado analice a dónde conduce la nueva mística ahora ¿dónde nos conduce esa nueva mística? todos esos nuevos maestros que están prometiendo el cielo ¿a dónde nos lleva todo eso? pero no entiendo ¿qué cielo? Yo hace un tiempo le oí a Caro Baroja, que es un hombre al que yo respeto mucho, porque tiene la sabiduría de los años y además la sabiduría de, de, de todo lo que ha leído. Y una cosa es que la gente lo oyó y debieron haberse, deberían caerse para atrás, pero la gente lo oye y no se da cuenta de lo que está diciendo. Dijo algo parecido a esto. Cuando le preguntaron, ¿usted cuál cree que es la mayor desgracia que ha pasado en nuestra cultura? y Caro Baroja no fue exactamente así y a lo mejor hasta se enfada si me oye porque dice que él no dijo eso pero dijo algo parecido a esto para mí la gran desgracia es haber perdido el contacto con los dioses de la naturaleza con las fuerzas de la naturaleza y yo aquello me hizo me hizo reflexionar porque solo pienso yo hace mucho tiempo realmente hoy estamos tan así como estamos políticamente tan embutidos verdad por todas las mentiras que nos dicen los políticos pero Desde el punto de vista ideológico, si quieres un poco más alto, acaban de decir ahí que cuando la religión y la madre tierra se funden... ¡Ojo! ¡Qué religión! Porque la religión es otra manipulación bestial que tenemos dentro. Terrible, que nos ha hecho un daño a la humanidad tan grande que por eso en parte estamos como estamos. Las infantilidades que nos han dicho sobre, tú hababas ahora del cielo, el más allá... Mientras el hombre no borre de su mente, esto que voy a decir, muchos se van a rasgar las vestiduras y van a decir errores, no importa yo tengo si me, me he echado algún, alguna tarea a cuestas hasta que me trague la tierra, será esta, mientras el hombre no borre todo resto de lo que se llamaba religión de su mente no va a poder levantar cabeza, la humanidad ha sido desbaratada sobre todo intelectualmente, por las religiones, todas, incluido el cristianismo. El cristianismo predica una cantidad de infantilidades increíbles que nos han hecho un daño terrible, mortal, y por eso estamos peleándonos unos con otros siempre, ¿verdad? Por, por las religiones, digo, y el cristianismo, pues si tienes la historia de Europa, que es peleas y peleas y peleas entre cristianos, no ya entre musulmanes y cristianos, etc. ¿Qué pasa ahora en el Líbano? Es religión de por medio, nada más. A Yahvé, hace cuatro mil años, les dijo a aquellos señores, yo te Abraham, yo te daré esta tierra. Y todavía se lo siguen queriendo los pobres, los pobres judíos con lo listos que son. Y ahí tienen, matando palestinos como, como, si fueran, como si fueran ranas. digo Pero señor, ¿y esto qué es? Porque se lo creen así. Y los otros también con su Corán a cuestas. De modo que... Mientras el hombre no piense libremente y se olvide de cielos y de infiernos y de dioses vengadores y de dioses eh, castigadores o, o dadores de premios, nada, está perdido. Tenemos que usar nuestra mente que es el gran don que Dios nos ha dado y con la mente por delante hacer lo que creamos que es justo y nada más. Y si nos hemos equivocado, al llegar al más allá, levantaremos la mano ¿Eh? Y diremos, a ver, ¿quién fue el que me dio un cerebro tan malo? ¿A quién le he la culpa? Pero yo usé el cerebro que me dieron. Sin embargo, Salvador, en todo el mundo hay un nuevo movimiento místico. Pudiera decirse que es una nueva religión, más en contacto con la naturaleza, que pretende que todos somos hermanos, que todos somos muy buenos, y que de alguna forma está sentando las bases de esa nueva era o de esa nueva forma de comportarse. No sé si. Tú, al decir nosotros cuando decimos todo el mundo Somos unos pueblerinos tremendos Creemos que el puente de mi pueblo es el puente más grande de España Al decir todo el mundo hablamos, Estamos hablando del mundo español El mundo occidental Aquí estas naciones del, de la esquina de Europa Pero no te olvides que los chinos son mil millones de chinos Que piensan totalmente diferente Y que los musulmanes ya pasan de mil millones de personas Que también tienen una manera totalmente de, Diversa de pensar Y que hoy día somos cinco mil o seis mil Caminos de seis mil millones Porque vamos a una velocidad galopante aparte y déjame hacer un pequeño panorama el escándalo bárbaro que está pasando en el cuerno de África donde ves que los niños se mueren de hambre todos los días Somalia. y estos desgraciados de políticos en el mundo tirando el dinero en estas cosas que decíamos antes señor si son cuatro pobres diablos ahí puedes darles de comer acaba ya que hicieron con ahí en, en la nación en Irak mira lo que hicieron acabar con estos tiranitos que hay en Eritrea y en Somalia y por ahí vamos sería con el Dios meñique lo podrían hacer pues no estos dejan que tiranicen a su pobre gente y ahí se sigue muriendo de hambre que son de asco esas, esas escenas que vemos en la televisión y los grandes políticos del mundo no en sus posirateos bueno, es, verdaderamente es que le pone uno y somos humanos igual que ellos somos humanos igual que nosotros que vas a esperar de la gente que tiene el dominio del mundo y deja que pasen esas cosas ahora Volviendo a lo que tú decías, todo el mundo, nosotros nada más, en Oriente tienen una manera de pensar totalmente diferente, y Oriente son más que nosotros. Ahora, es cierto, como decíamos antes, que sí, que están haciendo, hay mucha gente desencantada, hay mucha gente que, si me siguen a mí, por ejemplo, a la hora de votar, hacen lo que tiene que hacer un buen ciudadano, no votar, no votar por nadie, ¿por qué? Porque estoy harto de ustedes, no creo en ninguno de ustedes, y tú sabes que hay países... Donde está tan mal la cosa que obligan a votar, ¿verdad? Aquí en España todavía, gracias a Dios, no nos obligan a votar. ¿Por porque, porque tengo que votar. Leo una lista de vividores y de chorizos a veces ahí digo pero señor ¿cómo voy a votar por este? Y además no las listas aquí todavía estamos en un estado primitivo hay que votar a toda la lista completa no me da la gana de votar a este señor y tengo que votarlo pues no voto por ninguno y es lo que yo hago yo tengo a honra no votar nunca por nadie aquí mientras yo no tenga más participación en hacer en elegir esas listas mientras yo no me fíe más de esos señores y vea que no son unos barrivistas y unos juzcones Entonces, no voto por nadie eso lo digo a todo el mundo no vote por nadie y el día que los políticos vean que nadie vota por ellos se darán cuenta de que no les interesa a la gente y desgraciadamente aún así seguirán gobernando que eso es lo malo, nadie vota por nosotros pero bueno, ¿quién sacó 4 votos de los 4.000 que tenía que sacar? pues el que saca 4 votos vota, digo, gobierna por encima del que sacó 3 votos no, deberían irse con el ramo entre las piernas pero no, van a seguir ahora, déjame decirte que hay una nueva corriente, estamos volviendo a la política aquí de, de un tal Punset está diciendo cosas muy cuerdas cómo la gente está harta de los políticos y los políticos tienen que caer en la cuenta de eso y empezar a reflexionar porque la gente los partidos políticos ya no no, no ves pero tenía sido por la rama Se preguntaba ¿Eh? lo de la nueva religión. Sí. La nueva si mística. Una nueva religión, ¿verdad? siguiendo las pautas de las otras en que tenemos que entregar la mente a seres superiores, niego. No quiero entregar a la mente la teología tiene que dejar de pensar en seres superiores y empezar a ser el centro de la teología, hacer una homología. El hombre tiene que ser el fin. Vamos a ver si a este pobre ser, verdad y eh, que nos lo presentan allá desvalido y desnudo en, en sus principios, en el paraíso, hacemos de este un superhombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Darle a, al hombre más facultades, etc. Si, si vamos hacia eso, yo estoy ciertamente con eso. Ahora, si vamos a... a colgarnos otra vez de alguna divinidad nueva o renovar las que tenemos, le damos un barniz y traemos ya unas imágenes nuevas, pero de lo mismo viejo, el mismo viejo caldo recalentado, yo no lo quiero ya, absolutamente. Noto que sí que que hay mucha gente que están inquietos, pero como te decía antes, salen de Guatemala y se van en Guatepeor. ¿Por qué? Porque convierte muchos por ejemplo, a los ovnis, los convierten de repente en su, su dios. A la parapsicología también es la que le va a solucionar todos los problemas. No, hombre, no, va? eso no puede ser. Usted entra dentro de usted. Aprenda usted a meterse dentro de ese mundo que es usted. Y entonces verá usted cómo empezará usted a descubrir cosas nuevas. A lo mejor antes de terminar esta primera hora... Eh... Hay unos dioses por encima de nosotros divirtiéndose mucho con todo este follón que están liando aquí abajo. Yo yo sí lo creo. De, vamos, de eso estoy convencidísimo. Antes, hubo un tiempo en que no creía nada de eso, pero hoy día estoy convencidísimo porque estos días estoy metido hasta hasta la, la cocoroto de la calva, estoy en investigando precisamente eso, cómo nos manipulan esos seres. Y aunque haya ufólogos científicos que no creen en nada de eso, ¿verdad? Y que todavía están viendo si sí si, o si no... Pss, Mira, acabo de escribir un artículo largo ¿eh? para, para la revista del espacio y tiempo en que mmm, se titula Varones violados por extraterrestres. Siempre se habla de Vilas Boas. Yo no hablo de Vilas Boas. Hablo el caso de 15 varones, no hembras, ¿eh? varones que han sido violados por extraterrestres. Y te digo el nombre, te digo el sitio y te digo la fecha para que tú veas hasta qué punto llega la intromisión de, ese, de esos seres que creemos que no existen en las vidas humanas. Ah, a lo mejor no lo cuentas dentro de un rato. Les dejamos seguramente en la segunda parte, saludos, felicidades en los datos de esos varones violados por seres extraterrestres. serán solamente una pausa, será una pausa de cinco minutos con la información nuestros compañeros les van a poner al día de toda la actualidad. Y después seguiremos, tenemos todavía una hora, la última en esta primera edición del Espacio en Blanco, para seguir contando detalles de ese lado oscuro de la nueva era y habrá un segundo tema esperando y seguramente además un concurso. Se lo vamos a contar enseguida después de las noticias.